rma.org.ar hacia donde más podemos buenos días a toda la audiencia de la red nacional de medios alternativos estamos acá desde córdoba desde zumba la turba en una nueva edición del enredando las mañanas el informativo de la red nacional de medios alternativos buenos días a a todos, estamos a todas, estamos acá con Romi, con Steffi, con Franco en la operación, empezando este nuevo programa. ¿Cómo les ha, cómo les va? Muy buenos días, acá estamos arrancando este nuevo enreando las mañanas desde la desde la provincia de Córdoba extrañamos ya hacer el Enredando, ¿no? pasando dos semanas casi. Sí, sí, esta nueva organización de este año, donde se han sumado radios a la producción del Enredando, y bueno, y nosotros cambiamos de día, el año pasado estábamos los lunes, ahora estamos los miércoles, eh, ¿podemos recordar un poco? Y la saludamos a la sí. Steffi. Y... Oh, hola, no, la Steffi. La saludé, ¿no? sí, bien, a, bien, a todos saludo. y a todas. Pero yo este... no saludé. Saludo. Bueno, ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos. ¿Cómo está Fran, del otro lado? Hola, bien. Ahí está, faltados vos también. Bueno, podemos comentar, como decía Marcos, nosotros vamos a estar los, eh, los miércoles cada 15 días, eh, ju junto con la Radio Pueblo de Jujuy. Y bueno, podemos ir comentando los días, más o menos, quiénes van a ir. Popando, el Enredando las Mañanas, ¿no? Este Enredando las Mañanas que no es cualquier eh, programa de noticias diario, sino que tiene esta particularidad que nos va a contar ahora la Estefi y que lo hacemos entre todas, ¿no? Uh -huh. Es una apuesta también que hacemos los medios alternativos, comunitarios y populares para poder garantizar las voces de nuestras luchas, las voces de nuestras resistencias a diario en un programa que es federal y... Y que es colaborativo. Y los lunes, por ejemplo, ¿dónde se realiza el enredo las mañanas? Eh, por allá, por Catamarca, Radio Estación Sur, ahí Qué a la bueno. cabeza. Uh -huh. pues este año vamos a mandar por ahí porque es el lugar donde se hace el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh -huh. 17, 18 y 19 de agosto tenemos anotado acá, así que seguramente allá estaremos en la hermosa provincia de Catamarca. Uh -huh. Los martes... Los martes comparten Radio Che de Rosario y Radio Voces de La Rioja. Bien ahí, saludos para las compas de allá. Miércoles lo hacemos nosotros uh -huh. eh, alternando con Radio Pueblo de Jujuy. Sí, y los jueves está Radio La Retaguardia en Buenos Aires y los viernes nuevamente Radio Pueblo de Jujuy que también alterna con la Caterba de Buenos Aires. Perfecto, y también hay muchas radios alternativas populares a lo largo del país que retransmiten este programa. Sí, una otra de nuestras estrategias para seguir irradiando en todo el territorio federal es justamente eh, poder apalancarnos, entramarnos con un montón de radios que que forman parte de, de este tejido comunicacional que hacemos desde los territorios. ¿Y quiénes son las que nos retransmiten Y bueno, además de en Jujuy, además de ya mencionamos a Radio Pueblo, que hace el enredando, y también está Capoma. Uh -huh. También La Negra, del Bolsón, en Río Negro. Eh, la Retaguardia, La Colectiva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla, de San Luis. Radio La, Radio la Pujante, de La Valle, Mendoza. Radio Voces, de La Rioja, ya la mencionamos. Sí. Uh -huh. Eh, Radio La Barricada de Florencio Varela de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Roja de Casa Grande, saludo a los amigos de, y amigas de allá uh -huh. Radio eh, Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires y la red Nosotras en el Mundo uh -huh. y un amigo que nunca falta en estos enredando a ver si se escucha el mate. No, no se escucha, pero es el mate. Es cuando queremos que no se escuche que no. se escucha. Es claro, la... Sí, sí, sí. en la entrevista. La... A veces bueno. se cuelan los ruiditos de las teclas de las netbook también por el micrófono, porque tenemos un micrófono que capta todo. ¿eh? Sí, sí, hasta sí. cuando vamos al baño. Sí, Entonces, sí. Eh, es muy íntimo este micrófono. ¿no? tenemos Podemos saludar también a Pato, que la tenemos acá cerca, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que... No sé si es una visita agradable, seguro que no, en la provincia. Vino pero... a corroborar el informe. Vino a corroborar el informe. Es interesante porque está acá cerquita. Nosotros tenemos los estudios Radio Zumba La estratégicamente ubicados a una cuadra de lo que acá en Córdoba se conoce como el PANAL, que es el centro cívico que construyó nuestro gobernador de la Sota hace unos años y es donde funciona la Casa de Gobierno. Y hoy venía Patricia Cárdenas diez y cuarto era la ceremonia uh -huh. a presentar el comité de cooperación entre fuerzas federales y provinciales, ya lo leo y me da miedito ¿no? Uh -huh. Así que bueno ministra, la saludamos acá uh -huh. espero que... Haciendo comunicación alternativa. Sí. Bueno y para ir cerrando también, irnos ahí a una musiquita antes de empezar con todo, podemos decir los canales de contacto que puede tener nuestra querísima audiencia. Gracias. Eh, Por supuesto por por la página de la RNMA que es www.rnma.org.ar También está el Facebook que nos buscan como Red Nacional de Medios Alternativos y el Twitter arroba rnma-ar Bien, ahora me dice Franco que sí se escucha el mate <risa> <risa> y con ese ruidito y después de presentarnos vamos a un temita musical y arrancamos dedicado a la ministra Ay, sí portugues, en pollo un día y nunca más salí. Uh, alabame, guacho, alabame, chupame, al ritmo de la selva azul, pescame. Estoy en una isla guaraní, entré portugues, en pollo un día y nunca más salí la verdad es absoluta me gusta que se me oiga y se me discuta me leo áspera esperando en el sillón me soñé estando acá metiendo dos hielos al roncola a mí me la resbala eso de ser real o no lo digan tus barras por mucho que te hagas el gallito te calces esa pascara y te queme una caja de puchos pa faltar en el gatito yo estoy en otro espacio me Sio tener fuego, camina conmigo, è tan volte seguir si sos o no mi amigo, al lavar mi guach, al lavar mi chupame, al ritmo della selva sul bucame, e toye non hai la guarenni, entre portugu e poi un dia nunca más allí. Ah, uh. al lavar mi guach, al lavar mi chupame, al ritmo della selva sul bucame, e toye non hai la guarenni, entre portugu e poi un dia nunca más allí.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 Bueno, continuamos en este Enreando las Mañanas desde Radio Zumba la Turba de Córdoba por la Red Nacional de Medios Alternativos y ahora vamos a hablar un poquito de algo que, bueno, es uno de los signos de este gobierno nacional que tenemos que son los despidos, ¿no? Ya por olas y olas desde que asumió este gobierno viene despidiendo y despidiendo trabajadores y trabajadoras en los distintos ámbitos del Estado Nacional y en este caso hace... En el, el, el día de ayer conocimos una nueva tanda de despedidos, en este caso en el Ministerio de Agroindustria Y despedidos en el SENASA y también en la Secretaría de Agricultura Familiar Para comentar este tema estamos en línea con Marcelo besana Que es uno de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar Así que bueno, nos comunicamos con él para que profundizar un poco Y que nos comente cómo es la situación ante estos nuevos despidos Buenos días Marcelo, ¿cómo estás? A ver, vamos a probar porque no estaríamos escuchando bien a Marcelo. Marcelo, ¿nos escuchás? No, acá es que ahora sinal. Sí no... A ver, a ver si ahí, ahí se escucha mejor. Ahí te tenemos. Bienvenido ah, bien, Marcelo bien. al aire del de, de entreando las mañanas. Hola, hola, un gusto, un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que están viviendo también momentos muy difíciles a nivel colectivo y también, bueno, a niveles individual ¿no? Porque el flagelo de, del despido, bueno, siempre ataca en, en lo más íntimo también de, de nuestros hogares y de nuestras tramas de solidaridad. Y sabemos también que es un despido anunciado, que ustedes hace meses ya que saben que el fantasma del despido está cerca, ¿no? ¿Puedes narrarnos un poco cómo viene la cosa para entrar en tema? Sí, sí, sí. Y mirá, eh, la cuestión tiene una una una situación de fondo, que es eh, el rol que ha cumplido un organismo como la Secretaría de Agricultura Familiar en, en los años que tiene de trabajo tiene que ver con la organización de los pequeños productores con la, el apoyo a, a sus producciones eh, tiene que ver con, con el apoyo al desarrollo de sus organizaciones de sus luchas entonces ese ese rol eh, bueno no no no concuerda demasiado con con, el, con la profundidad ideológica que, que maneja la, la el, el grupo de poder que está en situación de gobierno entonces bueno, desde desde que llegó al gobierno la, la gente de, de, del PRO y de Cambiemos y con todos los intereses que ellos representan nosotros bueno, ya nos esperábamos de que esto iba a ser una una, una, una lucha de este tipo ya en el 2016 eh, empezaron a aparecer las primeras tandas de despedidos Siempre aclarando que el, el, el despedido, o, o cuando cuando es una persona ya no trabaja más dentro de, de un organismo, ¿no? en realidad lo que sucede es que eh, dejan de llegar políticas a, a, a personas o a ámbitos o a territorios donde antes sí llegaban. Entonces, por un lado tenemos la problemática de que hay una familia que se queda sin trabajo, pero por otro lado tenemos una problemática mucho no sé que de, de mucho más impacto a nivel territorial que es que hay un grupo de políticas que desaparecen un montón de cosas que antes sucedían por, por un estado presente a través de sus trabajadores que ya no suceden eh, en el caso nuestro por ejemplo apoyo a la feria de alimentos sanos apoyos a, a la a la comercialización de los de, de los productos de la agricultura familiar apoyos en, la, en las luchas por la tenencia de la tierra, acompañamiento a las organizaciones que, que, que están intentando generar territorios eh, campesinos, en fin, hay, hay, hay un montón de situaciones que ya, que ya no están a partir de que hay alguien que ya no trabaja más, que alguien andaba por el territorio acompañando a esta familia y ahora ya no está más. Esto es evidentemente una, una una lucha de dos modelos eh, de dos modelos muy contrapuestos, digamos, la, la, la representación de los intereses concentrados de las economías y de los terratenientes y bueno, el el el, el intento porque se desarrollan los, los pequeños productores. En el esta es la cuestión de fondo, después esto se, se manifiesta en una de un, de un montón de madera de de manera la parte más cruda es la del vestido cuando una, una familia se queda sin trabajo que ya eh, fueron en nuestro caso en, en, en el caso de córdoba que la secretaría contaba con un, una cantidad de trabajo de, de trabajadores perdón que alrededor de 55 cuando fue el cambio de gestión en el gobierno nacional y actualmente ya se han despedido aproximadamente el 60% de los trabajadores. Claro, claramente un vaciamiento de la secretaria, porque como decías vos, eh, no concuerda con con su pro, con sus proyectos, con su modelo de país, con su modelo de país en relación a la agricultura y todo lo que es el funcionamiento del campo. Y es interesante sí, sí, sí. todo lo que comentas vos, porque cuando uno lee los medios hegemónicos, cuando ve las declaraciones de los funcionarios del Estado Nacional, parecería que todo esto tiene relación con que la Secretaría está súper llena de gente que no hace nada, que está atrás un escritorio sin hacer nada... Eh, a, cobrando un sueldo y como vos contás en realidad no tiene nada que ver con la realidad de toda la gente que recorre el territorio para ayudar a un montón de familias que, que están ahí en el campo trabajando y de, desarrollando un modelo alternativo al que quieren imponer ellos Claro claro eso, eso es bien es bien importante de tenerlo en cuenta para todo este debate eh, viste que también cuando llega cuando llega este este nuevo gobierno nacional, Eh, utiliza y desarrolla y profundiza un concepto que es el, el empleado público es algo así como un parásito, una cosa así, una persona que eh, vive a partir de utilizar los recursos del Estado, los fondos públicos, etcétera. Pero bueno eso eso a partir de la estrategia comunicacional que tiene que tiene el gobierno se ha desarrollado de una manera muy eficiente uh -huh. eh, entonces está esta, esta política hoy esta política de, de, de avasallamiento contra los trabajadores del estado eh, eh, pareciera ser que tiene como una especie de consenso en la sociedad pero en realidad lo que sucede y particularmente en nuestro caso es que nosotros somos trabajadores territoriales somos no estamos en una oficina estamos eh, caminando el territorio donde habitan los pequeños productores los, las familias campesinas y los productores de los pueblos originarios que son particularmente los cinturones verdes de las ciudades las provincias alejadas el monte el, el monte que del norte de córdoba el monte de, de tras la sierra eh, y, y bueno y tienen toda una cobertura en todas las provincias y en, y en todo el territorio nacional eso por un lado Y por otro lado es el concepto que me parece muy interesante dejarlo claro que es cuando un, un gobierno un, un estado pero particularmente un, un gobierno diseña determinadas políticas públicas para favorecer la realidad y la y la y la, y la existencia de las distintas familias que conforman la sociedad esas políticas públicas tienen que se tienen que ejecutarse a través de los trabajadores del Estado. Llega un momento donde hay una persona que tiene que hacer algo para que esa política pública tenga incidencia en la realidad. Y esos son los trabajadores del Estado. Entonces, es muy importante esa, esa, ese concepto de que cuando un trabajador del Estado ya no trabaja más, hay una política pública que antes existía y que ya no está más o que ya no llega a la gente. Entonces, es Eh, eh, eso es bien importante para el debate de lo que está pasando uh -huh. ah, perfecto, eh. en un marco también en el que o sea, se construye esta idea de que hay trabajadores que están ociosos, utilizando los fondos públicos, eh, con eh, todas esas sinonimias de que además son los impuestos de, de la gente bien de los buenos ciudadanos y a la vez de que hay una transferencia enorme de recursos hacia los sectores más Eh, concentrados de poder económico y financiero eh, tal es el caso de la disminución y eliminación de alguna de las retenciones eh, para los grandes exportadores de granos del país y que claramente, es cuando hablamos de agricultura familiar, estamos viendo de que hay un retroceso para un modelo eh, agronómico y un avance hacia otro que es concentrado y eh, excluyente, ¿no? Sí, sí, definitivamente definitivamente hay un trasfondo, eh, en todo esto hay un trasfondo, si querés, ideológico, digamos, que... ¿El desarrollo para quién? ¿Los beneficios del desarrollo para quién? ¿Quién quién se lo merece y quién no se lo merece? Eh, ¿Quién es exitoso y quién no es exitoso? Eh, todo esto es en sus más diversos niveles, ¿no? Desde el nivel individual, una persona que hace los esfuerzos necesarios para poder ganársela a la vida y otros que no, hasta los distintos sectores que representan gente como si fueran gente superiores e inferiores, ya ve, mole empresarios y campesinos en esta en esta en esta modalidad y, y bueno, toda esa apuja se va manifestando en cuestiones concretas. Uh -huh. Digamos eh, esas cuestiones concretas son eh, presupuestos mayores o menores, retenciones mayores o menores o, o, o lo que desaparece, digamos, a, a ver, ya acá tomemos un ejemplo clarito. Una de las primeras políticas que hizo el gobierno nacional en el momento de llegar fue disminuir las retenciones a los agronegocios y a las mineras. Eh, y en los y en los siguientes dos años, despedir al 60% de los trabajadores de la agricultura familiar y dejar sin presupuesto los organismos que que, que, que proponen un desarrollo diferente de, de los pequeños productores. Bueno ahí tenés la manifestación concreta de una matriz ideológica que propone una forma de desarrollo para la sociedad que que con la que nosotros obviamente no acordamos y, y bueno, por eso somos de ellos. Está bien, Mo, eh, es muy claro todo lo que nos contás, Marcelo. Eh, para ir terminando comete pedimos que nos comente sabemos que hoy están también de plan de lucha realizando acciones ya vienen hace hace un tiempo largo con estas con este plan de lucha y estas acciones Contanos un poco qué es lo que pasa hoy en relación al plan de lucha Mira ahora estamos nos, nos juntamos ahí frente a, a partir de las diez y media que ya debe estar siendo eh, frente a la sede de senasa que está en la calle Rosario de Santa Fe en media cuadra de Chacabuco nos juntamos con compañeros del INTI y del SENASA que yo no no detallé particularidades pero están viviendo situaciones muy parecidas. Sí, sí, en y... todas las áreas está dando lo mismo, ¿no? Sí. Así que vamos, vamos a estar ahí haciendo nuestra manifestación del reclamo por la reincorporación y por y por el cese del vaciamiento de las políticas para los pequeños productores familiares y campesinos. Y bueno, y discutiendo un plan de lucha que ya, como voy a decir, viene viene viene ya desde largo y eh, vamos a, hoy hoy estamos de paro los los organismos y probablemente se, se continúe vamos a estar entonces por un lado visibilizando todo esto que yo te estoy contando con la, con la gente con la gente ahí en el centro de la ciudad y debatiendo el pan el plan de lucha 10 y media en el senna y esto se está replicando en todas las provincias el día de hoy porque es una, un plan de lucha nacional no Sí, sí, sí, sí. sí. Ah. Estamos, estamos con la misma dinámica en todo el país. Sí. Bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias. ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Suerte con, con las actividades bueno, de hoy muchas... y, bueno, fuerza para seguir luchando. Dale, dale. Muchas muchas gracias por darme una mano con todo esto. Bueno, listo. Abrazo. Y ahí pasaba Marcelo besana uno de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar de la nueva tanda de despedidos en el Estado, contando la situación. Bueno, una situación que venimos ya conversando desde el aire en Enredando las Mañanas en, en estas eh, últimas semanas y, bueno, desde los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos ya desde los despidos del INTI, ¿no? Y que, bueno, también da cuenta de o, una definición bien selectiva y bien definida de hacia dónde van los recursos del Estado que, como comentábamos recién, eh, bueno... Eh, hay una enorme transferencia de recursos hacia el sector privado y eh, de ellos nada ningún medio hegemónico sale decir de que son unos vagos, unos chupasangre del Estado, etcétera, etcétera. Exactamente. Recién sí. yo trataba de encontrar un dato que el, el marco me miraba, ¿qué está haciendo ahí? Y yo tengo tenía ahí, tengo ahí entre los miles de archivos de perdidos en la compu que siempre tenemos todos y todas eh, el porcentaje del PBI que representa haber eliminado las retenciones desde eh, principio de eh, fines de 2015 y ahora bueno no lo puedo decir con exactitud pero representaba algo así como el 3% del PBI nacional estamos Sí, hablando pero de... no les alcanza, eh? se eliminaron las retenciones, pero ahí están, uno viaja por las rutas, por todo lo que es la pampa argentina y están los hilos bolsa llenos de, de sojas porque no los largan tampoco, uh -huh. porque no sé, ahora además de eliminación de retenciones querán más subsidios los subsidios buenos ¿no? sí, sí. y un subsidios. dólar bien alto no claro. entonces que son políticas que en definitiva lo único que hacen es seguir empobreciéndonos a la clase trabajadora Eh, y bueno, también a los trabajadores del Estado empezar a hacer esta limpieza bien selectiva de hacia dónde van los recursos y hacia dónde no. Exactamente, y también está bueno hablar pensar en las continuidades porque tampoco es que con el gobierno anterior, digamos el gobierno anterior, uno de sus socios estratégicos también era el sector eh sojero para decirlo así lo de pasa que planteaban las relaciones de otra manera hoy con una nueva con una conformación distinta del poder sí han avanzado en, en esto en mayor en mayor hegemonía de este sector en detrimento de las agricultura familiares. Sí, sí en fin. está claro y también como venimos con rastreando hace rato en todos eh, estas eclosiones de, de despidos masivos o sea, para trabajadores y trabajadoras del Estado que quedaron a través del gobierno anterior, a través del kirchnerismo, sentadas las bases de condiciones de precariedad eh, extremas también, que facilitaron en muchos casos que simplemente la caída de los contratos implicara quizás el despido de 80.000 trabajadores y trabajadoras en el caso de educación, por ejemplo. ¿no? Está Entonces, bien. Bueno, eh, terminamos con esto, vamos a otra pregunta pequeña pausa musical, tenemos muchos más temas, este, a ver, ya a lo mejor Franco tiene otro temita para dedicarle a a la ministra, a Pato. Que después podemos hablar un poquito ahí sobre este convenio que ya fue firmado en realidad el año pasado. Bien. Pero ya vamos a ampliar. Ampliaremos. Sí. Para toda la nación argentina, para que baile, para todo el pueblo serrano y del país, en de la garropera, cumplea riqueza, bien popular. Un y, no, y no cambie de su tonía. El domingo. Els horidadors seran que andràn por allí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 Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, nos convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido, no es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. en comunicación con Vicente Citolema, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias de que de que me llamen. Vicente, sabemos que en tus últimos años una de tus ocupaciones principales ha tenido que ver con el desarrollo de la Universidad de los Trabajadores, que funcionan las instalaciones de la fábrica recuperada IMPA, como tantas otras experiencias. IMPA ha sido un símbolo desde fines de los 90 y toda la década del 2000 eh, de la resistencia de la autoorganización, de la autogestión. ¿Qué reflexión te merece la reciente visita del precandidato a presidente Daniel Cioli a Imp. Estoy Difícil que nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tren nacional de medios alternativos. que del enredando las mañanas desde la ciudad de Córdoba, una ciudad hoy un día gris, casta humedad, pero está muy nublado, chispea, un clima rarísimo en la ciudad de Córdoba como viene sucediendo hace ya muchos años. Recuerdo cuando yo era chico, la ciudad de Córdoba y la provincia en general era un lugar donde venían asmáticos de todo el país porque era un clima seco. Recordemos que el Che Guevara una de las personas esa que de niñito se vino con su familia acá cerca de Altagracia porque para solucionar sus problemas de asma y si fuera en esta época seguramente el cheno hubiera venido a vivir a, la, a Altagracia pero bueno Eh, Te con... encantan esas anécdotas Me encanta, me encanta que este marcos en el enredando Para que nos atraiga, ¿viste? Esos anecdotarios, ¿viste? Esas notas <risas> al pie Yo pienso, que sería hoy de la historia, por ejemplo, del Chessy? Que esta humedad hubiera llegado a Córdoba, no sé, 50 años antes Capaz que nunca hubiera existido esa historia cordobesa del Che Guevara Pero bueno, ¿con qué seguimos, Romy? Para dejar esta necdotario y seguimos con el una casi buena noticia viste nos deja de ese sin sabor eh, pero bueno eh, podemos contar hoy que por primera vez tenemos un avance en tener en el banquillo de los acusados a exsecretarios de Ambiente, en este caso Federico Luis Boco y Raúl Costa, van a juicio por autorizar desmontes ilegales en eh, lo que es la, la zona Rivera, el río San Antonio, en la localidad de San Antonio, en el Valle de Punilla. Y para hablar sobre eso estamos en comunicación con Marcela Fernández de Adarza, la ONG que viene siguiendo esta problemática que atraviesa toda la provincia de Córdoba, que es el cambio de uso de suelo, el avance de los desmontes, y que eh, han hecho también una, un trabajo muy eh, sistemático y sigiloso de poder acorralar por la vía judicial también a quienes no cumplen con su rol de funcionarios públicos. Marcela, ¿nos escuchás bien? Eh, sí, más o menos los escucho. No sé ah. si ustedes me escuchan bien. Nosotras sí, no. sí te escuchamos bien, vamos a hacer eh, un ¿Sí? esfuerzo para ver si nos podés escuchar un poquito mejor. Eh, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Sí, ahí, ahí lo escuché mejor, ¿eh? Ah. Bien, perfecto. Bueno, eh, sí. bueno ¿nos podrás comentar un poco bueno. cómo, cómo se ha dado eh, esta, esta posibilidad también de, de tener, eh, como si se quiere, bueno, como si se quiere, no, imputados a estos exsecretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba? Bueno, sí, mirá, el tema eh, arrancó en el en octubre del 2012 cuando hicimos una denuncia penal este en Córdoba contra dos o contra varios exsecretarios de ambiente por haber autorizado emprendimientos y proyectos en zonas de bosques protegidos eh, sin tener constancia de estudio de impacto ambiental, como en el caso del Dorado 2 y la planta de PEC acá en San Antonio y Este bueno, esa investigación arrancó su curso en ese momento. Uh -huh. Eh Marcela, cuatro, sí. Le contemos a la audiencia qué es el dorado, ¿qué es eso? ¿Cómo? Contémosle a la audiencia qué es el dorado, ¿no? Porque no es cualquier emprendimiento inmobiliario. Sí, sí, sí, ya ya inmobiliario. iba ciega. Ah, sí, los, los emprendimientos este este son inmobiliarios, gracias. Este, perdón. Eh, son inmobiliarios es eh, del proyecto de la empresa gama uh -huh. este que en San Antonio tenía tiene localizado el dorado 1, 2 y que pretendía ser un dorado 3, que eran 22 torres de departamentos en plenas laderas de la sierras y este y la planta depec de fue le tuvo la particularidad de justamente ser un predio que donó la empresa la, eh, de gama digamos Petrone uh -huh. a la epec para instalarse allí no O sea obviamente para para de una infraestructura que que debiera ser un servicio público y no tener injerencia digamos ciertas este sectores privados, ¿no? Claro, Pero bueno, una donación eh, interesada, ¿no? Y sí, <risa> <risa> casualmente, ¿no? Sí. Venían este haciendo este tipo de cosas en distintos lugares porque no es el único antecedente el de el de acá. Eh, bueno, en este momento también denunciábamos acá con un aviso de proyecto, no puede ser, arrancaron el desmonte zona protegida bueno, no les importó, hicimos un amparo que fue rechazado en aquel momento, pero todos todo estos antecedentes hicieron que eh, confiáramos en la justicia penal e hicimos esta denuncia, que recayó en el, la Fiscalía de Mayusco, las la Fiscalía Anticorrupción, y al cabo de cuatro años eh, el recolecto, además de de que nosotros también le fuimos aportando a lo largo de ese tiempo pruebas, amparos y cosas, pedidos de informe y demás, este llegó a diciembre de 2016 con una este elevación a juicio de estos dos exfuncionarios, Raúl Costa por la aprobación con solo un aviso proyecto de la planta de PEC y a Federico Bocco por el Dorado 3 y perdón, ya Bocco y a Costa también por el Dorado 2 porque ya estaba prácticamente construido sin tener estudio de impacto ambiental siquiera. Eh, bueno, ellos plantearon la defensa una <ríe> oposición al pedido de elevación del, de la fiscalía y lo que resolvió el día 23 de abril el juez de control es ratificar, digamos, el pedido de elevación del fiscal y en una resolución también muy interesante, muy profunda, este continuar adelante con esta imputación. Que el delito consiste en eh, el abuso de autoridad, que es cuando el funcionario abusando, digamos, de, de esas eh, límites funcionales no de su cargo, autoriza fuera de la ley eh, determinado acto administrativo. no En este caso, decidió otorgar la licencia ambiental a estos tres proyectos. Uh -huh. eh, y en todos los casos no se había hecho la audiencia pública, porque recordemos que en la provincia de Córdoba, hasta la 10.208, el gobierno se negaba a aplicar la Ley General del Ambiente, pese a ser aplicable, porque es una norma de orden público, presupuesto mínimo y en todo el país debía observar si en Córdoba no, era una isla donde no se hacían las audiencias públicas hasta la ley, que ganamos también los ciudadanos en las calles. este Y eh, bueno y en el caso del Dorado 3 no se alcanzó a construir porque también planteamos un amparo ambiental que resultó favorable y que hoy está pelado por la empresa en la Cámara eh, Octava. Este, Así que bueno, eh, afortunadamente la justicia con este tipo de resoluciones nos da muestra de que hay este, funcionarios judiciales que sí están interesados en preservar el ambiente, ¿no? Uh -huh. Marcela, ¿y qué antecedente sí. nos deja esto también en el marco de eh, que se están debatiendo actualmente los dos proyectos de autovía Eh, que atraviesan que atraviesan la zona de punilla en particular no sí sí sí, sí. mira lo hemos valorado desde las organizaciones también como un este una noticia muy importante en este contexto no sí. donde el gobierno estaba basalando derechos y avanzando con el peor de los proyectos eh, posibles porque acá no es la única alternativa y toman una excepción de la ley de bosque como una regla Y, y creen que pueden usarla, entonces este nos han diseñado esta autovía partiendo la eh, las sierras en dos, anulando las cuencas hídricas, eh, removiendo el uranio de una mina que nos va a contaminar el agua, el aire, este, y solo priorizando este cuestiones económicas y la velocidad vehicular. Uh -huh. O sea, acá no hay contemplada ninguna variable ambiental a la hora de decidir ¿Cuál era la mejor alternativa de las cinco? O sea, acá hubo incluso una que pagamos los cordobeses con este, varios millones de pesos, que fue la del Iplan, que fue una planificación estratégica que no atravesaba de esta manera las laderas. Este, y hay tres alternativas más que, que están colgadas incluso en la, en la página web de Ambiente, donde van por el oeste, hay una donde ni siquiera hay que tropear prácticamente porque aprovecha los caminos vecinales. Y, y bueno, y el gobierno está avanzando a toda velocidad porque obviamente no le conviene que la gente se desierte, ¿no? de esto, de los perjuicios este futuros y concretos y los estamos viendo porque en San Roque lo están diciendo. No, no, no, no, eh Así que bueno, ha fijado a toda velocidad, como decíamos, esta audiencia uh -huh. El 11 de mayo en Santa María de Punica Y bueno, les contamos que va a haber mucha gente inscrita La idea es que no se autorice Y si ya autoriza con este antecedente este Les mandamos el mensajito, digamos, a los funcionarios y a los intendentes Que tengan mucho cuidado porque hay fiscales que aplican la legislación vigente uh -huh. Y esta ha sido una muestra, ¿no? Marcela, eh, con respecto en particular a esta audiencia que va a ser el 5 de mayo y que bueno, le comentamos también a la audiencia de ustedes que vamos a hacer una transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, ¿qué relación hay de, con una audiencia que se plantea ahora para mayo cuando las obras ya están iniciadas? ¿Podés explicarnos cómo es eso? Eh, no te entendí muy bien, este, perdón, no escuché mucho, eh, la audiencia es la del 11 de sí, mayo. Sí, la, la audiencia y la, obra, de, y la obra, o sea, la obra ya está lo iniciada. Lo que han en San Roque, ah. claro, no, bueno, ahí está la otra trampa que nos hicieron. Contanos un o poco sea, de eso. O una obra completa, integral, que tiene una magnitud terrible, la despedazaron en tres partes, ¿no? La primera... El eh, variante Costa Azul, Puente San Roque, con la que convocaron el año pasado en abril a una audiencia pública que fue muy manejada, uh -huh. este porque no hubo información previa y porque se hablaron muchas cuestiones dentro de esa audiencia, de la participación, uh -huh. este no dejando de ingresar, por ejemplo, a la gente, habían ingresado los intendentes con sus equitos y la gente quedó afuera, bueno, una serie de cuestiones muy particulares. Eh, esa audiencia contempló, supuestamente, es el título de la convocatoria, pero escondieron la primer parte de la autovía, que es toda esta destrucción que hoy vemos en uh -huh. San Roque. Claro. Este segundo tramo va a ir desde San Roque hasta Cosquín, uh -huh. y desde Cosquín a la cumple va a ser el tercer tramo. Uh -huh. Entonces, están contrariando este también la jurisprudencia de la Corte, que es aplicable para los tribunales inferiores como lineamiento La Corte se ha expedido en un caso análogo, que eran desmontes autorizados en forma parcial, pero que en lo global era, implicaban muchos miles de hectáreas, con todo un perjuicio. Y la Corte, por ejemplo, en ese fallo, que es el de Salas Dino, contra gobierno de Salta, eh, emplazó a realizar el estudio de impacto ambiental acumulativo, es decir, los efectos perniciosos de la consideración total de la obra. Bueno, en este caso también nos han engañado partiendo la obra en, en tramos claro. para lograr esas autorizaciones parciales. Y ahí hay otras deficiencia, digamos, porque, este, bueno, esto es indicativo de que obviamente las cosas no se vienen haciendo bien en materia ambiental en la provincia desde hace muchos años. Uh -huh. Marcela, eh, este, estamos escuchando acá también con, con Marcos, te habla Teresa. Te quería preguntar, en realidad se me eh, sí. tenía una duda hace varios días con la Autovía de Montaña, Eh, porque forma parte del plan IRSA y están como yendo con ese eh, proyecto como a toda velocidad están también asfaltando el camino de los túneles que también forma parte de ese plan Así es eh, sí. Entonces eh, mi pregunta va a decir bueno, no hay un, una, un, una posibilidad, una instancia legal superior que eh, permita eh, prohibir ese proyecto, digamos, no sé bien cómo nombrarlo, pero eh, Bueno, Limitarlo. siempre hay alguna esperanza Mararlo. no <risa> claro siempre está la esperanza eh, el tema es que a nivel legal uno puede plantear un amparo puede pedir que no se tome la audiencia pública que se paralice que se investigue más este puede hacer denuncias penales pero también eh, todas estas medidas no necesitan de un respaldo de la comunidad este, uh -huh. yo creo que, que cuando una comunidad también acompaña una presentación judicial tiene otro peso entonces es importante que la gente sea difusora de todo eso, que la gente tenga la, la inquietud al menos de interesarse de qué consiste esta obra, de no comer toda la, la publicidad oficial este y tildar a, la, a los ambientalistas de gente que se opone al progreso. No, el progreso es justamente asegurar las condiciones iguales que recibimos hoy para nuestras generaciones que, que, que sigan, Este y y bueno, o sea medidas este puede haber, pero viste también es muy difícil para a veces el poder judicial tomar este tipo de decisiones, bueno también este porque se necesitan este jueces y funcionarios valientes, uh -huh. o sea este y bueno a veces. Este, bueno, lo que, hay que la veces. altura de las ah, claro hay que estar a la altura de las circunstancias Marcela la sí. última pregunta en San Antonio también se está avanzando por lo que va a ser esta autovía que va a conectar eh, la zona de, o, o a través de las arillas ah, con falda del Carmen o el camino de falda del Carmen eh, eso también eh, eh, que Qué tan flojos de papeles están en, también en esa situación, cómo cómo viene la mano Bueno, ahí? Eh, claro, nosotros esto lo veníamos viendo y denunciando, digamos, públicamente desde la ONG, eh pero hicimos una presentación formal en octubre del año pasado de un pedido de informe. Luego, como no nos contestaron, pedimos un pronto despacho y finalmente en los últimos días de diciembre nos contestaron por escrito que carece de factibilidad, eh perdón, de licencia ambiental y que, este, bueno, que están este estudiando el estudio de impacto porque no lo pueden aprobar en esas condiciones, eso también lo, lo dijeron en los, los funcionarios. Claro, una locura. Este, o sea, que esto, como la gente, digamos, este de Jarilla se estuvo a mucha parte, digamos, de acuerdo, o hay gente que está de acuerdo en romper claro. la imagen de un camino serrano y hacer una ruta recta y, bueno, romper todo lo que podamos, este no hubo tanto ruido porque no se ve tanto uh -huh. pero eso es gravísimo no vos vas ahí y no hay un cartel de obra que indique de quién ha, en ese camino o sea quién lo hace uh -huh. eh, presupuesto, cómo se paga no, no tenemos idea, no hemos participado en la audiencia pública, o sea ese es justamente un símbolo de impunidad uh -huh. este, total porque no no bueno esos mismos nos están diciendo que no tiene licencia ambiental uh -huh. entonces este bueno como ciudadanos preguntarnos también este ¿qué, qué rol tenemos que que cumplir este con una obra en la que no hemos participado no o sea esto del ordenamiento territorial participativo de uh -huh. la participación del ciudadano a las políticas públicas etcétera con la que después se llenan la boca cuando van por ahí los, uh -huh. los gobiernos los gobernantes. Este, deben eh, concretarlos pero naciones eh, como esta, ¿no?, claro. o sea, en la práctica. Y sí, además sabemos que es un tema sensible el de los caminos o las formas también de facilitar el tránsito, pero también acá en la provincia de Córdoba tenemos un penoso antecedente que es el camino del cuadrado, entonces también sabemos de qué estamos hablando porque estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Exacto, y eso lo vamos a ver replicado a lo largo de todo el Corredor de Pumilla, mm -hmm. eso es lo lamentable. Que no nos demos cuenta que también estamos perdiendo el patrimonio turístico de, de las sierras no sea uh -huh. qué sierra van a venir a ver los turistas esa del uh -huh. cuadrado es uh -huh. un atractivo ese cemento con el que han emparchado ahí la montaña o sea uh -huh. Este, replantearnos, aunque sea desde el punto de vista del paisaje, que si eso queremos uh -huh. los ciudadanos de Punilla. Exactamente. Más allá de y, las consecuencias ambientales, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. A unas van a venir una sierra que además de, con todas las sierras rotas, que por ahí parecen hormigueros, vos recién mencionamos los de las jarillas, y el otro día tuve posibilidad de ir para por el camino de las altas cumbres, y ya en un momento se ve uh -huh esos cerros es el camino de sí, que parece oh, parece un hormiguero una mine una minera una porque minera. ya se ve todo uh -huh. todo roto y por otro lado la cuestión del agua no ahí está bueno comentarle este programa se escucha en todo el país y por ahí hay gente que no conoce dónde están estos country el dorado 1, 2 y 3 todo parte de lo que es la reserva hídrica la pampa de achala no donde sale el agua que consumen gran parte de los cordobeses Y sí, y, y recordemos que ahí, este bueno, supuestamente hay una planta de tratamiento que está, hemos visto los líquidos que vuelcan directo al río San Antonio, que desemboca en el embalse, de cuya agua se proveen millones de habitantes de la ciudad de Córdoba. O sea, todos estamos conectados acá, el, el, el tema es que tenemos que entender que no es lo que le pasa al vecino. ¿Eso? es que Lo que le pasa al vecino me está pasando a mí también. Uh -huh. Entonces, este bueno, ahora llega hasta Cojín. Bueno, a ver, Huerta se moviliza después de la cumbre. No, es que estamos todos involucrados en lo mismo. Uh -huh. A todos nos afecta esto. Este, y el turismo que no, que deje de venir a Córdoba, nos va a afectar a todos. O sea, eh, eso es lo que, digamos, hay que, que generar, digamos... Eh, conciencia de esto, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, es, es grave y, y bueno, por eso afortunadamente hay buenas señales cuando al menos terminan con este imputados, ¿no? Como dicen, con uh -huh. los dedos pintados. <risa> sí, sí, esperemos que sirva para que la piensen mejor los otros funcionarios a la hora de aprobar cosas uh -huh. tan flojitas de papeles como todos estos mega emprendimientos, ¿no? Así es. Y los intendentes también que creen que no firman nada o no saben lo que firman y están abriendo la puerta para todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, dar una factibilidad es algo muy trascendental en un expediente que se inicia en ambiente. Uh -huh. Es la base, es la puerta de entrada, es la habilitación. Entonces, eso han venido firmando continuamente uh -huh. también. Todos los intendentes que han puesto los ganchos, tanto en la comunidad regional de Punilla... Este, y cada uno en particular, como en este caso también en el expediente nuevo de, de ese tramo. Entonces también los ciudadanos, eh, tener en cuenta esto a la hora de ir a la urna y recordar los nombres de las personas estas. Sí. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, la verdad que te hemos rodado bastante tiempo, pero nos has podido hacer un buen pantallazo que necesitábamos también de de esto eh, coyuntura que están viviendo nuestras sierras y nuestros montes aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, bueno, espero que, que sirva Listo. para para entender un poco más qué sume a la problemática y bueno, muchas gracias a ustedes por por la nota. Gracias. Gracias, Marcela. Pasada Marcela. Chao, Fern... chao, hasta chau, luego. Chao, Buenos días pas Marcela Fernández, Fernández, Fernández. de Adarsa una ong no es una ong en realidad Adarsa quiere decir amigos del río San Antonio eh, que bueno que vienen ya como decíamos un trabajo sistemático y continuo de quienes están eh, luchando y resistiendo por cómo me gustó como ella definió el progreso el progreso en todo caso tiene que ser eh, qué condiciones dejamos eh, para la vida de las próximas generaciones así que nos, nos vamos nos vamos con eso Bien. Sí, aprovecho para comentar que hasta el 9 de mayo hay eh, hay tiempo para inscribirse la audiencia pública de la autovía de montaña en Punilla. Audienciapublicaambiente@gmail.com, hay que dejar el DNI y el nombre de cada uno para poder manifestarse en esa instancia que tenemos que ser un montón. Todos los amo. Eso sería absurdo. ¿Cómo mi le van a controlar? Aquí estamos de vuelta. Pero para mí están locos. Están locos no saben qué, en qué país viven.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 sin apretar, más fácil es silenciar. Tengo mis canciones, mi jardín de mil colores para todos. y entrenes que hoy siguen mi agencia y lucren mi de las diferencias que te a las 12 Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hola Papel. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba. FM 99.5.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 Nos han pelado, nos han pelado. No vuelvas a votar lo que ha pasado, porque ha pasado, porque ha pasado. No vuelvas a votar al turco Carlos, porque ha robado, porque ha matado. Una, una Pero qué mierda se creen que son? Pero qué mierda se creen que son? Los principios se terminaron Para los egoístas, sucios, traicioneros Politikeros juntan en pala Todo es sucio dinero Y es un vacío nuestro destino Votan al hambre, la mayoría Para este pueblo, la minoría Este sartén no tiene un mango Vive mintiendo y especulando Con un poder que ya no puede Con una deuda que nos mantiene Como unos pollos acogotados nos, nos, nos han pelado, No vuelvas a votar lo que ha fallado No te queda otra cosa no vuelvas a votar lo que ha fallado Porque ha fallado, porque ha fallado Mariposa de alas negras Volando en el carrejón Los murciélagos se quedan Abrigaditos en cuevas tristes Qué mierda se creen que son Ay, pero qué mierda se creen que son La perdición, la corrupción, la destrucción La mentira respaldada por otra mentira que se olvida Y ya no mira el pueblo con la misma cara Se esconden del terror que ellos mismos se han ganado Alambrado y postureado en un barrio privado Porque tienen miedo que en el juego que jugaron los no persigan, los no maltraten y los roben Y las cosas ricas que esos comen no se parecen en nada Nada, nada A la polenta de los pobres A la polenta de los pobres Pero qué mierda se creen que son Nos han pelado, nos han pelado No vuelvas a votar lo que ha fallado Porque ha fallado, porque ha fallado No vuelvas a votar lo que ha fallado Decía Armando Flores Lo que estamos escuchando Enredando sí. las mañanas 25 de abril 11 y 20 de la mañana Estamos ahora a, a micrófono Consola auriculares Micrófonos uh -huh. Estamos con Stefi y con Teres Para eh, comentarles un poco Cómo es el día en el que la ministra Ha llegado, para qué Y eh, seguramente debe estar Con la petaquita en la cartera Seguro ¿Para quedarse o para irse habrá llegado? Bueno, eh, como dijimos al principio, ahí comentábamos que se está celebrando la firma o la, la suscripción, más que todo, de la provincia de Córdoba. Esto se van a descorchar si celebran. Seguro, seguro. Y ahí Bullrich va a ser la primera en acercar la copa. Eh, la suscripción al convenio de cooperación de las fuerzas eh, federales y provinciales, es así, eh, que en realidad... Podemos ampliar un poco más eh, este este hecho, digamos. El comité, o sea, la firma de este convenio se fue ya el año pasado acá en la provincia de Córdoba también con la visita de Patrice Woolrich y de y del ministro de Seguridad, Diego Hack, eh, que estuvieron ahí, bueno, celebrando este convenio. Comité Operativo Conjunto de las Fuerzas Federales entiéndase, bueno, Gendarmería, Policía Provincial y el Servicio Penitencia Penitenciario de Córdoba eh, y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que depende del Ministerio Público Fiscal también de Córdoba. Y que con este Comité de Operativo Conjunto la idea es eh, atacar eh, situaciones delictivas o eh, de inseguridad social que competan a nivel federal, ¿no? Sobre todo lo que es narcotráfico, acá uno de los dichos del gobernador, el año pasado en mayo cuando se celebró la firma del convenio fue, bueno, que el narcotráfico se está adueñando de las barriadas humildes de Córdoba, o sea que esto habilita a las racias que desde hace años conocemos eh, y sufrimos desde los barrios populares, en donde bueno la policía entra, se destroza, reprime y detiene a los pibes y a las pibas en sus mismos barrios. También tenemos, bueno, el ejemplo lamentable de que recientemente, ahí Tere nos va a comentar un poco más, se estuvieron haciendo bar, eh, racias en barrios, en barrio Müller, ¿en qué otros barrios, Tere? Eh, sí, eh, barrio Müller, San Vicente y Campo de la Ribera, eh, en realidad lo que comentaba Stefi eh, de, del acuerdo firmado entre el minist el, la Ministra de Seguridad de la Nación, Eh, y la Policía de Córdoba es en la práctica eh, ejercer eh, operativos de saturación que implica una acción conjunta entre el ETER, la Gendarmería, Policía Federal y Policía Provincial eh, en meterse a determinados barrios para supuestamente eh, bajar los niveles de, de delito y conflictividad social. Eso implica represión a los barrios populares y a las organizaciones sociales, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, esta mañana, desde esta mañana eh, que estaba presente la, la Ministra de Seguridad de la Nación en Córdoba, que también es una de las provincias donde, eh, donde más incidencia eh, quiere tener la, la, la Ministra de Seguridad para, para bajar la conflictividad social que ella dice, eh, bueno, la idea era, comenzaron un, una serie de racias en estos barrios, que implican cercar, digamos, y estigmatizar de alguna manera a los barrios populares de Córdoba. Uh -huh. Bueno, recordemos que este acuerdo interinstitucional está contenido en el programa Barrios Seguros, eh, que responde a la Ley de Seguridad Interior, eh, la 24.059, ¿no? Entonces, es, como dijimos anteriormente, eh, al principio el año pasado se celebró este acuerdo y ahora se está. Viste que acá los gobiernos vuelven a inaugurar y a reinaugurar todo lo que tienen ganas para hacer show. Están eh, celebrando la suscripción de la provincia de Córdoba a este acuerdo de cooperación federal y provincial Para bueno, hacer estos destrozos que veníamos comentando y que bien nos decía Tere, estas razas y estos operativos de saturación con todas las fuerzas policiales eh, provinciales y nacionales, no como bueno el éter y gendarmería inmiscuyéndose en nuestros barrios. Eh, bueno, vamos también a ir siguiendo esto, por supuesto, en todos los enredandos, eh, y hablando también de la policía y de su accionar, tenemos que comentar que en La Plata esta mañana se estuvo realizando un operativo de represión a unas familias de la Unión de Tierra y Trabajo, es así, Eh, que estuvieron en un proceso de, de recuperación de unas tierras. La policía llegó, reprimió, golpeó violentamente a muchos de los compañeros y de las compañeras y detuvo a dos compañeros y una compañera que, bueno, en este momento están bajo la carátula de intento y usurpación. Eh, ahí están los vecinos y las vecinas reunidos, reunidas en la fiscalía de turno, exigiendo la liberación y vamos a ver si podemos establecer contacto con alguna de las compañeras para que nos comente un poco más. Eh, también por otro lado para seguir con este panorama represivo si se quiere y lamentable eh, en Villa La Maternidad ayer estuvieron realizando un corte eh, en breve vamos a estar en contacto con una de las vecinas que nos va a comentar un poco más por eh, el avance del puente que es un problema que ya viene desde hace años desde el 2012 aproximadamente que empezó con la construcción del puente ahí en el predio de la villa Eh, como venimos comentando, atraviesa la mitad de la villa, divide a Villa La Maternidad en dos partes y en su paso eh, arrasa con 17 familias que viven en el pasaje Leticia y que están en la traza eh, están ubicados en lo que sería la traza del puente. Se acordó a fines del año pasado con el Ministerio de Desarrollo y el director de Hábitat, sobre todo que es el que estuvo estableciendo la relación con los vecinos y las vecinas, Luis Vélez, Eh, se acordó bueno la reubicación de estas familias en unos predios cercanos a Villa la maternidad después de negociaciones y de idas y vueltas y de bicicleteos y de malos tratos por parte del ministerio eh, también bueno con el cercamiento de Villa La Maternidad con eh, tejidos no de, de, de tela metálica y compostes y reflectores para que no se roben la tela metálica eh, y custodia policial las 24 horas después de esos sucesos se acordó eh, reubicar a los vecinos y las vecinas en, eh, en unos predios que se consiguieron cerca de Villa La Maternidad esta mañana estuvieron la, perdón ayer de la mañana estuvieron realizando un corte y ya nos van a comentar un poco más cuáles fueron los reclamos. Ahora nos vamos a una pausa, ¿sí? ahí Fran nos dice que sí, que por favor, y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. asesinaron a todas sus semillas sepultaron negando salud negando vidas Mientras nos comunicamos con los vecinos y vecinas de Villa la Maternidad, del barrio de Córdoba, vamos a mandar saludos para la gente que se estuvo comunicando mientras estábamos haciendo el programa. Un saludo para Héctor, que nos está escuchando desde Santa Cruz. Un saludo para los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva. Para Maripía, Radio Roja también. Y para todos los compañeros y compañeras que se han comunicado mientras estábamos al aire. Río sus amigos supieron tener bueno acá estamos en otro nuevo bloque de la enredando las mañanas estamos en comunicación con noelia ella es vecina eh, estamos en comunicación con noelia ella es vecina de villa la maternidad noelia bienvenida nos escuchás bien bueno gracias Ahí está. Digo, cosa de no, haceme tres. ¿Nos escuchás, Noé? Estamos al aire. ¿Dónde? Al ejército. El Bueno, ¿no, ¿Noelia? No, no, no, no. y acá estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, ya estamos en comunicación con Noelia, ella es vecina de Villa La Maternidad como comentábamos recién ayer por la mañana estuvieron haciendo una acción de reclamo eh, ahí en el predio de la Villa, en la calle Agustín Garzón, con un corte de la, de la avenida, exigiendo que eh, el ministerio se haga presente para resolver la situación de las casas que, eh, por lo que tenemos entendido, aún no han sido entregadas, pero sí ya están construidas en un predio cercano a la villa para reubicar, como decíamos, a estas 17 familias. Eh, Noelia, ¿nos escuchas Sí, la está escuchando. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, un poco cuál fue el reclamo específico del corte de ayer que realizaron. Eh, sí, este sí. Es porque nosotros yo, o sea, yo tú, ya llegamos al acuerdo con el ministerio y como decía vos, ya están las casas haciéndose cerca de los terrenos. Uh -huh. Pero a nosotros nos habían prometido que antes del 24 de diciembre nos iban a hacer la entrega de la vivienda. Mhm. Uh -huh. Después, por demoras que tuvieron, nos dijeron que dentro de un mes y así sucesivamente. Sí. Estuvo firmado ahora que para el 12 de abril se entregaban las casas. Uh -huh. Cuando fuimos a preguntar, nos dijeron que no, que se demoraba porque la municipalidad no le firmaba el permiso para las cloacas. Uh -huh. Siendo que supuestamente esto ya tendría que haber estado cerrado, porque si las entregas no. iban a hacer en diciembre y después estuvo firmada para el 13 de abril, Eso ya tendría que haber estado todo firmado. Uh -huh. Nos dijeron que se estaba demorando el municipio. Uh -huh. y Por la... eso comenzamos a hacer los cortes para apurar que firmaran eso. Uh -huh. Y supuestamente, o sea, en el día de ayer ya los habían firmado. Uh -huh. Pero que ahora tenían que entregar otros planos para que le, le autorizaran del todo. Ok. Y Noelia, ¿las casas ya están construidas? Las casas sí están construidas. Ajá. Pero como te digo, están esperando ahora el permiso de la municipalidad, pero claro. esto ya se está demorando bastante. claro o sea, El, el aquí... problema nuestro es que el puente acá está continuando demasiado. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿las obras del puente siguen normalmente, digamos, desde el año pasado? Sí, normalmente, o sea, yo creo que hace un mes y medio, pero es impresionante cómo ha avanzado. Uh -huh. Y como te digo, a nosotros lo tienen que de diciembre nos van a entregar las casas, y las casas están, pero ahora no pueden no pueden hacer firmar el municipio el, la autorización para las cloacas, la luz y la electricidad. Claro, o sea, estarían las en las casas, la edificación, pero no estarían los servicios básicos que como decís vos, sí. la cloaca, el agua, digamos, no estarían esas instalaciones, o sea, no no podrían ir a vivir ahí. Sí, eso, o sea, para nosotros eso lo están demorando ellos, no es porque claro. no, no les firmen. Uh -huh. Porque como todos sabemos, ellos pueden hacer una reunión con la municipalidad y en un momento a otro firmarlo. como sea, nosotros hicimos el corte, como al rato ya obtuvieron una firma. Ajá. O sea, que ustedes, eh, eh, después de que realizaron el corte de ayer, se, ¿quién se hizo presente el ministerio? ¿Alguien apareció? Y sí, el director de Hábitat, el único uh -huh. que se hace, hace presente, el director de Hábitat, Luis Vélez. Uh -huh. ¿Y Porque le... el, el ministro, cada vez que nosotros pedimos una reunión con el ministro, o está muy ocupado, o está de viaje, uh -huh. o anda por otro lado, que nunca los puede atender. Y esto hace ya más de tres meses que estamos pidiendo una audiencia con el ministro. Uh -huh. Y siempre está ocupado. Claro. Digamos, es como que nos dice que hace seis meses que está de viaje. Claro. Claro, claro. O sea, para resolver una situación de desalojo que el, el mismo gobierno quiere perpetuar, quiere hacer sobre los vecinos y las vecinas, no está presente, no pero para muchas otras cosas sí. Y contanos, eh, Noelia, entonces después de que se presentó Luis Vélez, ¿qué les prometió? ¿Que iba a conseguir las firmas del municipio y que iba a seguir con las obras de cloacas? Eh, sí, nos dijeron que dentro de la semana no iban a responder para ver si les le firmaban las autorizaciones. Uh -huh. porque nosotros les exigimos que no sea más de, de dos semanas uh -huh. le dijimos que fuese sí o sí esta semana porque si no vamos a salir con los cortes porque de la manera que está avanzando el puente es increíble sí. tenemos prácticamente el río encima de las obras que están construyendo ellos, o sea una cosa si es que los puentes y otra es que vea la gente y vos que conoces acá la vi y y lo veas personalmente sí. el puente como continuado sí sí sí, sí incluso ayer a la tarde aproximadamente a las 4 de la tarde ya cuando terminamos todo el corte, empezaron las obras acá, sobrecortaron a Entre Ríos. Ah, o sea, ya están avanzadas sobre la calle, digamos, ya se están metiendo sí, el periodo de la, la villa. a Entre Ríos. Uh -huh. O sea, vos que conoces, chiqui, puedes hacer un tiempito y ver para sí. que veas en realidad cómo están continuando con las obras. Uh -huh. Están acá en la Entre Ríos, donde sabía estar la garita de policía. Claro, claro, claro. ¿Y la policía sigue ahí custodiando? Hoy día sí trajeron ya el, la casita de los policías. Ajá. Uh -huh. Y ya, y ya lo instalaron noelia el predio eh, en un momento el pasaje Leticia estuvo cercado, ¿Sigue cercado con con sí, no, está todo cercado, uh -huh. incluso que o sea, los vecinos nos íbamos a reunir, porque si en algún momento las máquinas quieren entrar acá donde ellos nos hancerrado. Uh -huh. Y directamente los vecinos no dejaran entrar una máquina o un camión. Claro, porque eso significa directamente el desalojo de las casas. O sea, si ya empiezan a construir en el predio, van a empezar a construir sobre las casas. Sí, porque a nosotros nos prometieron, por eso mismo que habían cerrado, y ellos dijeron, les prometemos que primero los desalojaban y después iban a entrar las máquinas. Uh -huh. Pero las máquinas las tenemos, aunque yo acá ahora, en la entrevista, en la, en la, en la, en la costana era... Claro, claro, claro. Sí, y las respuestas también así, o sea, ¿el ¿Luis Vélez le firmó algo eh, o fue solo de palabra que dijo que bueno, que se iba a hacer cargo? No, solo de palabra, lo que lo único que tenemos nosotros a favor son las grabaciones, uh -huh. y ayer sí realmente lo, le grabamos todo lo que él habló. Uh -huh. Porque al final, o sea, nosotros nunca grabamos, nunca hicimos firmar un papel, pero como ya no, tenemos tantas vueltas, ayer sí le grabaron toda la conversación. Ajá. Uh -huh. Bueno, y Noelia, ya para ir cerrando, recordanos cuántas son las familias que están afectadas, digamos, que viven ahí en el pasaje. Son 16 familias. Ajá, y, y están todas, sí, tienen todas eh, la casa garantizada, digamos. Sí, sí, están, uh -huh. las, 16, ya, por sí, están las 16 casa construidas, lo único que falta es la autorización de la municipalidad. claro. claro. Bueno, y mientras tanto el puente sigue avanzando. Bueno, Noelia, muchas gracias entonces por la comunicación y vamos a seguir atentos por supuesto a lo que vaya pasando ahí en Villa La Maternidad. Bueno, nos, nos vemos, Ceci. Chao, gracias por haberlo escuchado. Saludos. Bueno, ahí pasaba a Noelia, vecina de Villa La Maternidad. Ahora nos vamos a un ¿Para? corte y vamos... La ah, organización eh, de La Plata, sí. eh, los detenidos por la represión de ayer en la toma de tierras de la organización Unión Tierra y Trabajo, oh, yeah. eh, están por ser liberados en el transcurso de la tarde, se están esperando llenar planillas de esas burocracias que hay en las unidades judiciales y serán liberados al día de hoy. Bueno, la represión entonces fue ayer Yo fue dije ayer. hace un rato que fue hoy claro, no. No, Fue ayer en la toma Y eh, pasaron toda la noche detenidas uh -huh. Y van a ser liberadas En el transcurso del día de hoy Buenísimo, bueno, entonces vamos cerrando Este bloque y ya volvemos Con el último, ya nos queda poco tiempo ¿No? Hasta las 12 enredando las mañanas Un mapa sonoro De la información y las noticias Hecho en red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 Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales Red eh, Neoliberal de Medios Anarquistas Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados RNMA Red Nacional de Medios Alternativos RNMA mm. no a, a veces sí igual hoy estuvo grand diciendo hoy estuvo bastante tranquilo ¿no? estuvimos con entrevistas <ríe> tuvimos con entrevistas muy piolas como extendidas la humedad nos nos aplasta bastante también a veces eh, pero estuvo bueno Estuvo bueno. Por ahí mm -hmm. no la dinámica que siempre tenemos de estar corriendo, ¿no? Con las entrevistas. Y... Hey, con esta humedad no se puede correr mucho tampoco. Exactamente, <risa> sí, porque <risa> <bueno, risa> si no nos morimos en el camino. Bueno, eh, romi si ¿sí querés contarnos qué tenemos ahora, que vamos eh... a escuchar. Eh, estamos con nuestro bloque de tecnologías libres que nos encanta tenerlo aquí desde zumba a las turba es un tema que casi desde la regional podemos decir como la regional de la red nacional de medio alta mateeo milita el software libre eh, y eh, o intentamos no <ríe> tenemos la, nuestra trinchera ahí estamos le vamos a contar a la audiencia que zumba a la turba está Atravesando una migración De software privativo a software Un libre Ay, no. Estamos en ese proceso sí, sí, sí, sí. sí Ya estamos ahí con nuestras primeras compu Nuestros primeros talleres ahí Remando dulce de leche Entre de nuestros requisitos De programación Nuestros requisitos ideológicos Nuestros requisitos de Pero Nuestras gente. internas propias de Nuestras resistencias Pero bueno, así que qué mejor que seguir entrando y empapándonos en temas sobre lo que es el software libre, que a través del FreeSol. Uh -huh. Este festival de software libre que es latinoamericano, que se hace en un montón de países en simultáneo, y que la edición de Córdoba es la número 14 ya. Eh, y que, bueno, en cada año tratamos de acompañar y darle un lugar para repensar también lo que implica utilizar estas tecnologías que no son ni neutras ni inocuas y que están atravesadas por múltiples intereses y, bueno, qué mejor que sumarnos a los intereses de las tecnologías que son libres, ¿no? ¿Les parece que escuchemos a Matías Bordone, que es el, no sé si es coordinador o algo así, bien, de la edición 2018 del FriSol de Córdoba, que nos invita y bueno, nos comenta un poco de qué se va a tratar eh, este año, porque bueno, ahora este bloque lo vamos a destinar al ciberfeminismo. Viene ahí, me gusta esa parte. No, lo escuchamos a Mati, ¿te parece, Tere? Dale, este es un audio, así que eh, no es una entrevista, le, nos comentaba lo siguiente. Hola, soy Matías Bordone, miembro de LibreBase y parte de la organización del FLISOL. Eh, para que sepan más o menos de qué se trata FLISOL, en este momento es un encuentro de personas que nos preguntamos qué lugar tenemos en cuanto a nuestros derechos en el uso de la tecnología, en el acceso a la cultura y otro montón de temas que sentimos que son convergentes. Principalmente es una cuestión de derechos. En este caso del software libre, cómo nos relacionamos nosotros en la tecnología, la cultura libre, cómo nos relacionamos nosotros con la cultura, dejamos de ser consumidores pasivos y pasemos a ser parte de todo eso. Eh, si vienen ese día se van a encontrar con eh, proyecciones, con eh, lugares para instalarse, software libre si ustedes tienen ganas, eh, muchas charlas para debatir, discutir. Eh, estaría buenísimo que vengan y se hagan propios del espacio y cada día seamos más. Es este sábado 28 en la Facultad de Economía, en la Biblioteca de la Facultad de Economía y empezamos a juntarnos a las 9. Les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos. Nos nos han pelado. Y escuchamos recién entonces a Matías Bordone que nos contaba un poco de qué se trata esto del Frisor, este festival que a la vez es itinerante también, es autogestivo. Y que, bueno, de Córdoba ya tiene una larga trayectoria Y este año va a tener un montón de sedes Va a estar también en Río Cuarto, Villa María, Tras la Sierra Sierras Chicas A la vez que un montón de lugares de la, del país de, O sea, de nuestro país, de Argentina Y de otros lugares de Latinoamérica Que podés encontrar tu sede más cercana en flisor.info Así que, pero bueno pasado los saludos parroquiales y todos los avisos Eh, vamos a charlar con Nati, bienvenida Nati Hola, buenos días, gracias por la invitación Bueno, Nati es eh, compañera de construcción tecnológica popular eh, Que es integrante de la Regional de Córdoba De la RNMA, un colectivo abocado principalmente a lo tecnológico eh, No sé si está bien la descripción, si querés agregar algo más Sí, está muy bien Y tiene que ver con eso, con la participación en, en CTP puntualmente Que empezamos a a notar que necesitábamos tener espacios propios también de compañeras para uh -huh. empezar a aprender colectivamente y a preguntarnos cómo nos influía a, a nosotras mismas la tecnología. Entonces ya hace más más o menos un año que somos un grupo de, de compañeras que nos venimos juntando a leer, a preguntarnos qué lugar tiene el feminismo en, en la tecnología, en internet, en, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento técnico. Uh -huh y eh, bueno y en particular para este frisol tenemos un eje importante de talleres y de espacios para compartir entre mujeres y compañeras eh, eh, bueno de género de feminismo no bueno está ahí el, el eje es género en, el, en la grilla de programa vos vas a estar junto a otras compañeras a cargo de un taller que tiene un título muy sugestivo eh, cómo se llama el taller de sí. es mi cuerpo mis dispositivos mi decisión el nombre del taller Eh, y tiene que ver con esto con tomar autonomía por sobre nuestros dispositivos y poder transportarle las lógicas feministas que trabajamos en otros espacios uh -huh. eh, es muy interesante que haya un género completo de, de perdón que haya un eje completo de género eh, a todas las que nos interesa esta temática podemos ir todo el día a charlar con otras compañeras sobre tecnología y eso está muy bueno y puntualmente de las otras charlas tienen que ver con también experiencias personales de cómo transitamos este camino por el software libre hay otras, eh, otras ta otros talleres que tienen que ver con proyectos puntuales de por ejemplo el de las calles los nombres de las calles y las mujeres y después con recuperar los números que tienen que ver con la participación eh, femenina en los espacios hay una crítica muy grande de que el software libre sigue siendo altamente machista Como, la, como Internet y como la tecnología en claro, general. la industria de la tecnología y los pro, y el oficio del programador también es uh -huh. como, está muy eh, centrado en masculinidades, ¿no? Exactamente, y se refuerzan un montón de estereotipos. Hace poco participamos en una charla en FAMAF uh -huh. también y fueron muchas compañeras y, y todas con muchas ganas de contar Todas las violencias que sufren cotidianamente por el simple hecho de ser mujeres y haber decidido estudiar una carrera eh, altamente poblada por varones. Y cuestiones como que si hay un código mal hecho, se dice que es un código hecho por una mujer, sin saber quién lo quién es su autor. ¡Guau, wow, eh, qué fuerte! Sí, <ríe> y, y hoy por hoy nos seguimos encontrando con esas cosas. Entonces una de nuestras apuestas también es eh, generar espacios donde prime la comodidad y la confianza para aprender, porque creemos que, que el saber nos fortalece y nos empodera. Entonces, bueno, criticar, reconocernos como en desventaja con lo que tiene que ver con los espacios técnicos y poder aprender juntos. Uh -huh. Qué fuerte esto, lo del código mal hecho, porque es como decir, eh, ah, no, si la casa está mal hecha, seguro que lo hizo o la hizo una albañila o una arquitecta mujer. Es una locura. Sí, o sea, te chocan en la calle. Cuando, cuando dicen, bueno, no, si chocó, seguramente sí. la que maneja es una mujer. Digamos. Claro, sí, sí, qué fuerte. Disculpenme, en suma la Turba recurrimos a la brigada feminista para que nos hagan los arreglos del techo, las paredes. Mm -hmm que al parecer también eh, en su momento fueron mejor hechas por mujeres que por hombres. Uh -huh. <risas> bueno, y para mí eso es algo re reinteresante, eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento de trabajo feminista se está dando en las redes y estamos tomando esos espacios también para para buscar lugares de, de encuentro y lugares donde podemos expresarnos con más comodidad y después para conseguir laburos, como uh -huh. organizarnos en, respecto al laburo tomando herramientas tecno tecnológicas, me parece que súper interesante uh -huh. Nati, y si compañeras nos están escuchando ahora y bueno o sea, quizás es una dimensión porque además la tecnología tiene algo de, de meterse tanto en nuestra vida cotidiana que muchas veces no logramos no logramos tener la separación crítica que tenemos incluso como militantes con otros temas ¿no? uh -huh. como que tenemos a, nos omni eh. omni omni no sé bueno, nos encantan y nos quedamos así encantadas con las tecnologías y, eh, y bueno ¿a dónde pueden recurrir para leer más para conectarse para chusmear para ver un montón de videos eh, ¿cómo se encuentran más información sobre el bueno o estos debates? Eh, nosotras conseguimos un montón de información en internet y nos sorprendió la cantidad de, de organizaciones a nivel latinoamericano que están generando mucho material con respecto a esto hay guías de autocuidados digitales feministas hay principios de internet feminista hay muchísimos materiales que sirven como insumos para para discutirlo también hacia los, nuestras uh -huh. propias organizaciones. Eh, así que es solamente buscar en internet. Nosotras estamos abrumando nuestra web, así que pronto la podremos difundir, todavía no Bien. la tenemos. Eh, pero con buscar tecnologías eh, o internet y feminismo, hay una organización que se llama APC, uh -huh. que tiene mucho material, que tiene un eje de género muy fuerte. Eh, entonces, a nivel latinoamericano es realmente interesante toda la movida uh -huh. que está viendo sobre este tema. Bien. Y si nos tuvieses que contar eh, bueno, no sé cuál es eh, alguno de estos principios del decálogo de ciberfeminismo ¿qué nos compartirías también eh, más allá de bueno, lo que acabas de contar? ¿no? Eh, para mí algo muy interesante tiene que ver con la autonomía y poder eh, nosotras conocer cómo funcionan las tecnologías con las cuales operamos y poder intervenirlas y poder eh, transformarlas desde nuestros propios intereses hay principios que tienen que ver con el acceso y esto es muy interesante. Cuando empezamos a discutir qué tipo de dispositivos usamos, nos encontramos con que eh, muchas compañeras tienen el teléfono celular que cambió el novio porque no le importaba tanto cuánta memoria tenía. Uh -huh. Y bueno, decir por qué es importante la memoria, para qué sirve, cómo se compone, eh, esto de, de to tomar la, la, nuestras propias decisiones sobre qué tipo de dispositivos usamos... Uh -huh. eh, Después, otra pregunta interesante que íbamos a llevar al FliSol es como, si sos usuario de software libre, ¿quién instaló tu sistema operativo? Uh -huh. Y ahí iba a saltar la ficha. ¡Ah! Eh, <risa> claro. Eh, y justamente lo que el ciberfeminismo este, latinoamericano propone es llevar el feminismo al campo de Internet. Uh -huh. Entonces, eh, llevar todas las todas las discusiones y problemáticas que tenemos en en el movimiento feminista a internet tiene que ver con esto con eh, poder tener un acceso poder tener un conocimiento poder tener la posibilidad de participación en espacios libres de violencias libres de acosos uh -huh. eh, bueno nuestra propuesta es tiene que ver con esto con que necesitamos espacios de aprendizaje propios en donde no haya no haya personas que se sientan excluidas por porque puede pasar, eh, hay un montón de casos documentados de que cuando se hace una convocatoria exclusiva para un evento para mujeres, se anotan muchísimas más de las que se anotan en carreras técnicas o de las que se anotan en eventos que son mixtos. Entonces, bueno, pensamos que, que empezar a habilitar espacios de este tipo puede ser interesante. Uh -huh. bueno. Acá estaba viendo el programa y es bastante interdisciplinario, está muy bueno. Sí. Eh, Fasas de género, economía, talleres, eh, técnico-instrumental, educación. Y hay un eje de experiencias eh, que tiene que ver con ponernos a reflexionar sobre cómo influyen las diferentes tecnologías en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones amorosas. Eh, está muy bueno. Entonces invitamos a, a ver, eh, en, podés repetir cuál es la página para ver el, el cronograma y... Y cuándo va a empezar todas esta actividades y en dónde. En eh, flisol.info. Ahí vos entras a la página latinoamericana del FLISOL y vos vas eligiendo tu país, tu provincia y tu ciudad más cercana. ¿no? ¿Por qué? Sí, y la grilla de Córdoba está en librebase.org.ar, uh -huh. que es la organización que eh, coordina y que, que uh -huh. de, delimitó este cronograma de charlas. Uh -huh. Ahí en librebase.org.ar está... Hay una nota que se llama... La impresionante grilla del Flisol o algo uh -huh. así... Que está bueno también para... Quizás no está muy bueno... Pero Flisol tiene página de Facebook... ¿Sí? También Flisol sí. Córdoba... Uh -huh. Vamos a agarrar eh, ese... Porque nos queda un minuto... <risa> Siempre nos pasa lo mismo en el reando... ¿no? Eh, pero bueno... Voy a agarrar el pie de página que me acaba de tirar el, el franco... Porque también esto... Cuando vos decías lo de la autonomía... Y de conocer cómo funcionan las tecnologías con las que trabajamos... Uh, hace bueno un par de semanas estalló en la cara de un montón de usuarias eh, que Facebook efectivamente, algo que muchas personas venían diciendo, estaba transfiriendo datos a esta empresa Cambridge Analytic una empresa que utilizaba esos datos para hacer perfiles ideológicos y operar mediáticamente sobre las decisiones en este caso se sabe de votantes por ejemplo de la campaña la última campaña presidencial que consagró en Estados Unidos a Donald Trump como presidente. Uh -huh. que nos puedes tirar así como, en tres tweets nomás, Nati, porque se nos va al <ríe> aire del en enredando, eh, para pensar también desde una perspectiva de género esto que sucede actualmente con un montón de aplicaciones, no solo Facebook. Exacto, sí. Exactamente. Eh eso de que decíamos recién también que la tecnología eh, está tomando decisiones por nosotras mismas todo el tiempo, uh -huh. los algoritmos y el software que está corriendo en nuestras redes sociales está tomando decisiones y está delimitando lo que podemos ver y lo que no eh, a nosotros nos gusta hablar desde la perspectiva de autocuidados uh -huh. y eso tiene que ver con poder hacer una um, clasificación del tipo de información que manejamos uh -huh. y poder reconocer qué información es sensible y nos sirve tener resguardada y nos sirve tener Eh, circular por otros medios y ahí es cuando potenciamos el uso de las herramientas libres, por ejemplo uh -huh. o de servidores autónomos o autogestivos uh -huh. y la información que consideramos que puede ser pública y la que tenemos que ser conscientes también de cómo operan todos los sistemas que, que consumimos en internet y saber que estamos ahí porque necesitamos un espacio de sociabilización uh -huh. y de y de, y de enterarnos de cosas y de, y de difundir nuestras, en nuestras propuestas pero también Tener esa posibilidad de diferenciar cuáles son las informaciones que necesitamos distribuir seguramente uh -huh. o desde una perspectiva, desde la autodefensa. Uh -huh. Entonces ahí eh, influye esto de saber cuáles otras son las disponibles, cuáles son las alternativas, uh -huh. cómo funcionan. También ahí, ahora este mes eh, YouTube está eliminando videos viejos. Así que si tenés algún video que dejaste subido en YouTube alguna vez que lo viste vos y tus dos o tres amigos más, posiblemente YouTube lo esté eliminando durante este mes. Ya es una política que viene desde el año pasado de YouTube porque están profundizando esto de los YouTubers. Entonces como que lo que no tiene rating como que lo uh -huh, bajan uh -huh. de la, de la uh -huh. nube. Digo, esto de también de tener cuidado con lo que subimos que no queremos que se pierda, no confiar en todo lo que vemos en Internet también. Uh -huh. Claro, nuestros repositorios. Le doy la palabra a bueno porque nos quedamos sin tiempo, sí, ¿no? Sí, ya son, son las 12 mm -hmm. y tenemos que ir cerrando. Eh, pero recordamos, bueno, a las 15 horas va a estar mi cuerpo, mis dispositivos, mi decisión, ¿no? En la sala 1, ahí el sábado, en el eh, fi, en el FLISOL del 2018. Y cerramos ya, nos quedamos sin tiempo, sí, nos vamos. Sí, perdón, eh, seguimos el, en dos miércoles. Mm -hmm. Y mañana, en la entrada las mañanas, como eh todos los de lunes a viernes de 1 a 2. Uh -huh. A mí me gusta verte bien, muchacha, pero buena borracha y lo que son también